siempre la, la gentileza con el programa, Gonzalo Bastía. Bueno, Gonzalo, ilusiones renovadas, eh, en este caso, con vista hasta otra la temporada, con muchos objetivos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Este, conociendo un poco a, a la gente nueva que se ha sumado al plantel este año, tratar de, eh, en estos nueve días que tuvimos previo al, al viaje, conocernos, meter algunos sistemas para ir lo más armado que podamos a, a los partidos en Bahamas. Bueno, y reconstruyendo el equipo también, ¿no? Porque el, la salida que ya era casi obvia, ¿no? De Gabriel Lech, se sumó eh, lo que surgió con Yastis Ferrer, ¿no? Que, que también se va a España, pero de Zaragoza. Bueno, ¿tenés el equipo que, que tenías en mente, que, que quisiste, si bien hubo sondeos por rodrigo No, hubo sondeos por varios jugadores. La verdad que... Eh, bueno, sí, la ida de Ferrer fue un golpe duro para nosotros eh, porque pensábamos que este año iba a dar un salto de calidad clave, eh, pero bueno, son decisiones personales que se aceptan, nuestro profesional, si él vio un mejor futuro este, en el Zaragoza lo aceptamos y de mi parte le deseo lo mejor para él, este pero bueno, nos hizo... ir por otro jugador eh, y la verdad que bueno tu, tuvimos sondeos con lo que se sabe, ¿no? con Marco Delía este, con Lucio Redivo eh, que también en, eh, eligieron seguir jugando seguir su carrera en Europa así que bueno, se un equipo con muchos foráneos la verdad pero a vista de todos los torneos que tenemos que jugar, de la importancia que tienen eh, evidentemente teníamos que ir con, con un equipo potente y me parece que los fichajes están bien. ¿No la tu vida juega con otros extranjeros en un principio? No, la de nadie. Pero bueno, eh, evidentemente los objetivos son son altos y hemos visto en estos en este tipo de extranjero que ya sal algo que que no estuvo en la liga, los demás son marcas registradas en nuestra liga nacional, así que en eso nos da un poco más de, de tranquilidad. Sabi, no me pueden conversar con conservación, entrenador de Sabes. Hola Gonza, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Por lo que veo no estás en el estudio. Hola, Gonza. Eh, Muchos objetivos por delante, una temporada que va a ser realmente muy extensa. Otra vez, eh, arrancando la, la previa con esta gira, eh, antes de lo que marca, eh, el, digamos, el comienzo de las pretemporadas en nuestra Liga Nacional, con un plantel realmente importante, con 10 jugadores que pueden jugar y entrar en cualquier momento. Eh, ¿Cuáles son los pro y cuáles son los contras de, de, de, de tantas buenas cosas que pasan y de tantas cosas positivas ¿no? que, que tiene San Lorenzo? Si es que tiene alguna contra eh, el hecho de jugar tantas competencias juntas y al mismo tiempo y tener un plantel tan largo y, y tan parejo ¿no? en, en cuanto a, la, a las decisiones que tenés que tomar. No, por lo pronto son todas son todas buenas eh, la verdad que no pienso en, en, en, en que algo pueda, pueda ser negativo eh, la verdad que sí es un equipo eh, muy largo con jugadores de alta calidad san lorenzo siempre busca en sentido buscar la excelencia entonces eh, va por eso siempre este, entonces bueno se conforma un equipo en eh, el largo y sabiendo que, bueno, con todas las competencias que tenemos por delante, que, que también se lo ha ganado San Lorenzo, ¿no? Este, la se de jugar la Intercontinental, la Liga de las Américas, este, eh, es un hecho positivo. Así que, por ahora, yo veo, veo todo bien, veo todo positivo. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué identidad puede llegar a tener? Estás construyendo eso, obviamente. Por más que tenés jugadores que los conocés este... Y, y sabes cómo, cómo pueden reaccionar y cómo pueden jugar y también conoces a, lo, a los que han venido porque de alguna manera son rivales este, entonces digo ¿qué identidad puede tener este San Lorenzo? ¿o qué diferente puede llegar a jugar este San Lorenzo al de año pasado? bueno, por lo pronto no está Gabriel Beck que era que era nuestro jugador referente ofensivo eh, lo que bueno, en, en ese sentido seguramente vamos a va a cambiar un poco este, el estilo seguramente pero la verdad que este equipo en la esencia siempre fue hiper defensiva eh, juegos de ataque rápido y creo que la este, la cualidad de, de cada uno de los jugadores que integran en el plantel este año eh, está como para seguir jugando de esa manera pero eh, hay que ver cómo se, se adapta con él a nuestra liga, que la verdad que la liga brasileña y la nuestra tienen bastante similitud, salvo la nuestra que tiene unos cuantos partidos más, pero después el formato está muy parecido, entonces creo que la adaptación va a ser bastante rápida, eh, y al estilo de juego hay que ver también cómo se adapta Dawson, los además no tengo duda que, que lo van a hacer muy bien. Sí, sí, seguramente, no este bueno, Simp ya conoce la competencia... una final contra San Lorenzo defendiendo los colores de regata Messi se salió campeón de la liga nacional en una oportunidad también con San Lorrenzo almagro conocen muy pero muy bien la, la competencia eh, es prejudicial el arrancar temprano eh, está bien es un obviamente que había un compromiso y hay que cumplirlo eh, como viste la llegada de sobre todo los jugadores que tuvieron mucha sobrecarga sobre el final como el tencaguirre y Marco mata No, vinieron bien, vinieron bien, eh, el penca los primeros días lo tuvo de adaptación porque terminó con un desgarro bastante grande en el adductor así que ya está cicatrizado, pero bueno, eh, los primeros días estuvo con un poco de cuidado eh, y la verdad que bien, nosotros cuando volvemos de Bahamas vamos a tener eh, una semana libre eh, porque la verdad que, se, que nos hicimos muy temprano ...por que terminó el equipo, ¿no? Entonces, después de, de cumplir con el compromiso que tenemos de estos dos partidos... Este, ...va a ser una semana libre como para ya después comenzar la pretemporada oficialmente. Bueno, hablamos mucho del equipo, hablamos de San Lorenzo, de lo que puede ser... ...los periodistas siempre hacemos un poco de futurología... ...y ponemos un compromiso al entrenador para que nos cuente cosas... Eh, ...bueno, ¿cómo está la salud de Gonzalo García?... Que estuvo un año también bastante, bastante agitado, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, mejor, mejor. Sigo renegando un poco con, con los cálculos reales, pero este, ya estoy bajo control médico, así que estoy en, en recuperación, como se podría decir. Bueno, bueno, bueno. Manero mucho. Este, sabe que te apreciamos mucho, que te queremos mucho y nos interesa... Y vos también, este, más allá de tus compromisos profesionales y laborales, también estés, estés bien en lo personal, ¿no? Gracias, te agradezco mucho, fácil La verdad que, que sí, me, me descuidé, eh, ya me retaron los médicos, eh, me tenía que sacar un catéter que tenía en el riñón a los dos meses eh, de que me lo pusieron, y recién estoy el mes 7 así que la verdad que se enojaron un poco los médicos. Y eh, razón, y tienen razón Seguramente, seguramente Pero bueno, ya, ya, ya estoy en manos de ellos Bueno, bueno, cerrá la, la nota Gonza, cerrá la nota con, con Santiago Ahí desde el pano, vale, dale, gracias Buen viaje, o mejor para para lo que viene ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? abrazo grande Y saludos a todos que están ahí en el estudio Gracias, gracias Bueno, Fabi, la última mi parte con Gonzalo y lo lideramos. Eh, bueno, Gonzalo, se viene una gira más importante, eh, y como siempre, San Enzo subiendo la vara. Primero contra la Universidad de Kentucky, y después un partido amistoso más contra los serbios. ¿Cómo tomas esto? ¿Puedo hablar con John Calipari? No, no. No, la verdad que, bueno, es un compromiso de invitación de FIBA, que lo aceptamos de gran manera, porque eh, como decís vos, es eh, dar prestigio eh, no solo a San Lorenzo, sino a al Vázquez Argentino, la Liga Nacional, eh, y la verdad que es un poco raro, porque vamos a jugar con las reglas universitarias, entonces, eh, la idea es que nos sirva de preparación, de adaptar a los jugadores nuevos, y, y pasar un buen momento, la verdad que es eso. Tomar un poco de sol no está mal, porque el hotel se ve bastante lindo, ¿no? Me parece que es un lugar maravilloso, así que, este, pero queremos ir y dejar una buena imagen, eso es lo importante. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, Fabi, no, estoy entonces la palabra de Gonzalo García. Eh, termina el entrenamiento, lo puedo jugadores...